Gracias, compañeras, porque ahora nos encontramos en el Sindicato Luz y Fuerza, lugar donde en minutos se desarrollará un acto que tiene que ver con un proyecto de luz y un loteo que viene trayendo la CGT. Y es importante esto y por eso estamos aquí y tenemos la oportunidad de charlar con el secretario general, con Damián Miller y con Wilson Rodríguez, quien es parte de la CGT Zona Atlántica. Miller, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Sí, en minutos nada más vamos a estar iniciando. Eh, el acto donde el municipio、eh, nos hará entrega del de, proyecto de、um, urbanización eléctrica para el loteo de CGT, de primera etapa del loteo CGT. Recordemos que el loteo tiene dos etapas: una primera que ya fue aprobada, ya está incluida dentro del e g i d o de lo que es el distrito v e c i n al sur. ...y también、eh, hay una segunda etapa aprobada... Este, con excepción para incorporarlo a la urbanización de la ciudad, que son otros 400 lotes que van a estar destinados a, a afiliados de las distintas organizaciones sindicales que representan nuestra、eh, CGT Regional Zona Atlántica.、Uh -huh. Y que es importante porque viene a satisfacer una demanda que tiene que ver con la s vivienda s para los trabajadores. ¿no? Sí, la tarea iniciada por el entonces secretario Gabriel Garnica, que lo recordamos siempre, ¿no? De nuestra organización、eh, fue quien originó este proyecto, conjuntamente con algunos otros compañeros de gremios, y finalmente se pudo aprobar e incluir dentro de lo que es hoy la urbanización de la ciudad. Y esto, en la medida, bueno, es una, una tarea bastante extensa y costosa en tiempo de trabajo porque、eh, este, no es sencilla. Y vamos incorporándole cada uno de los pasos que necesitamos para que finalmente、eh, el día de mañana pueda llegar esta gran posibilidad de contar con un pedazo de tierra para poder construir la vivienda propia a cada trabajador. Cuestión que no es menor, ya que el mercado inmobiliario en la zona es muy altísimo, es muy caro y en pocas veces está al alcance de los trabajadores y las trabajadoras. Y en esta oportunidad la CGT está brindando. Eh, a un valor muy por debajo de lo que es el mercado normal de que podemos encontrar aquí en la ciudad. ¿no? Eh, bueno, Wilson, y en este sentido es importante también、eh, contar cómo fue el proceso, porque empezaron hace ya algunos años con en, en respecto al Distrito Vecinal Sur y todo el trabajo que se llevó adelante en conjunto con el Consejo de Liberación. Así es, la verdad que se nos presentó la posibilidad de tener 800 lotes, que esto siempre me gusta aclararlo. Como bien lo decía el compañero secretario general, son lotes que ya son de la CGT, que está adquiriendo directamente cada, cada uno de los prejudicatarios. O sea, lo que quiero decir que no es algo que nos da el Estado, por eso la importancia de, y la fuerza que le da de un emprendimiento privado, que tiene un fin social, son lotes sociales, también lo decía el compañero, son lotes sociales y el valor es ese.、Eh, se presentó al intendente y se le hizo entender la necesidad de avanzar rápidamente, porque todos sabemos la, la crisis habitacional que se vive en Viezma. Entonces. De esta CGT en los diferentes plenarios ha determinado que una de las prioridades para trabajar, que es transversal a todos los sindicatos, es el acceso a la tierra y vivienda de los trabajadores, que a muchos se le va más del 50% del sueldo en un alquiler. Entonces, el intendente entendió claramente esto, lo que necesitábamos era empezar a generar el marco jurídico para poder en un futuro lotear esto, ¿no? este proyecto. Fue así que se impulsó el Distrito Vecinal Sur. Que hoy se contemplan más de 5.000 viviendas, y dentro de ese distrito e s t á u b i c a d o estos 800 lotes que p e r t e n r é la CGT Zona Atlántica. Así que es un poquito el proceso. Lo mismo entendieron todo el bloque de concejales. De los diferentes partidos políticos, porque fue aprobado por unanimidad. El proyecto de la, del distrito vecino al sur, por supuesto, y también la ampliación, porque nos quedaban estas, estos lotes, que son 400, a 100 metros nada más, de, que están de la primera etapa, pero son 100 metros, que estaba fuera de l e j i d o pero ese era el, el compromiso político de los diferentes bloques políticos del Consejo de Liberantes. Hace, en junio se aprobó también por unanimidad, y hoy estamos avanzando con dos lotes. Por eso creemos que este Acto, la verdad que ya cerca de las fiestas, después bueno, en el final que ganamos mundial, le vamos a dar otra alegría a la gente. Siempre decimos que es importante en un mundo de guerra, en un mundo que parece no encontrar la solución mediante el diálogo,、eh, los ejemplos que, que se pueden dar a través de las organizaciones libres del pueblo. Y, y, y complementándose ¿no? con las decisiones políticas, porque en definitiva las decisiones tienen que ser políticas, que escuchen que escuchen la voz de los trabajadores. Hoy podemos darle este ejemplo y una esperanza más a los trabajadores de que con la fuerza de la unidad organizada se pueden lograr estas cuestiones, como es esto que es una muestra palpable. Hoy nos van a entregar el proyecto de luz que nos va a permitir avanzar en las gestiones para llevar los servicios. Rodríguez, la e g r a d e z c o Muchas gracias a ustedes. La palabra entonces de Wilson Rodríguez y de Damián Miller, son parte de la CGT. Bueno, contándonos respecto a esta firma que se va a llevar adelante para que se implemente el tendido eléctrico en aquellos lotes que son de la CGT, que han sido incluidos hace un tiempo atrás en el distrito vecinal sur, y que en ese sentido también b、bueno, u es n o e importante también tener en cuenta el acompañamiento de parte de la municipalidad. Y del Consejo Deliberante en esta situación que ha presentado la CGT y que viene a satisfacer, como decíamos entonces, una demanda que hay aquí en la capital r i o n e r i n a y en el resto del país también, que tiene que ver con la vivienda, el acceso a los lotes y en ese sentido la CGT brinda respuestas. Volvemos a estudios y nos volvemos a encontrar en minutos nada más.